Bueno, recibiendo a Plinio con una reciente lluvia veraniega Que tuvimos un fuerte chaparrón acá en el centro de Montevideo en, en, en la ciudad de Montevideo Y ya lo tenemos en línea ¿Cómo estás Plinio? Un gusto como siempre Buenos días Hernán, buenos días Ángeles Un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario Igualmente Bueno, eh, hoy dábamos la noticia, Plinio, vos nos has pasado, eh, como siempre, algunos puntos eh, destacados de la actualidad brasileña, de la renuncia del de vicedirector de inteligencia, ¿verdad?, de, de Brasil, eh, de la agencia de inteligencia, y creo que está vinculado al primer punto que nos planteás hoy, eh, creo, por lo menos que tiene que ver con eso, por lo que leíamos en titulares, respecto a el caso a investigaciones en torno a Bolsonaro, ¿verdad? Sí, bueno, el comienzo de año aquí, como ya hablamos, siempre calmo, ¿no? Uh -huh. Principalmente cuanto más llegamos cercano del carnaval. Uh -huh. Pero explotó un gran escándalo que que es una cosa que en Brasil pasa. No uno ya sabe lo que pasa. pero cuando viene que se comprueba lo que pasa, ahí es una gran novedad, ¿no? mm. que es el hecho de Bolsonaro a montar una red de espionaje privada para su uso personal durante su gobierno. Mm. Y lo más escandaloso es que esta red continuó en el gobierno de Lula. ¿no? Y entonces una, una operación de la Policía Federal demuestra esta no eh, expone estas estas redes y, y este es el gran escándalo de la semana no uh -huh. porque la red eh, era vinculada al hijo de, de, de bolsonaro Carlos bolsonaro que era también el responsable por lo que nosotros llamábamos de gabinete duoyo que uh -huh. es no el, la conspiración de los ataques más violentos de Bolsonaro. Esta red eh, era comandada por un hoy día bolsonarista diputado federal candidato a la alcaldía de Río de Janeiro, ¿no? que se llama Alexandre Hamagen, y resulta que el esto el, esta operación continuó después del gobierno en el gobierno Lula claro. y el segundo de la ABIN que es la agencia brasileña de inteligencia que es este señor que fue demisionado que hablaste, mm. Alessandro eh, Moretti mandaba relatorios a Carlos Bolsonaro a Jamagen mm. sobre lo, lo, los pedidos de información que eran pedidos de información para investigar los jueces del Supremo, diputados, incluso aliados, porque sí. Bolsonaro también espionaba los aliados. Claro, claro. Entonces, este es el gran escándalo. ¿no? El primero, o sea, de hecho, Bolsonaro, como se sospechaba y como él mismo insinuaba, que tenía todas las informaciones, movilizó el Estado brasileño para montar una red privada de espionaje con software israelita. Sí. Bueno, el segundo problema aquí... es que esta red continuó en el gobierno Lula y le costó a Lula algunos días para tener fuerza para demisionar el segundo de la agencia, que era el elo de ligación con Bolsonaro y que era un bolsonarista, digamos, conocido. Todos sabían que era conocido. Pero el, el jefe de la BIN dijo, no, es un hombre de mi confianza, estoy seguro que, que, que va a funcionar de manera republicana. Bueno, y después resulta que demora más días todavía para que este señor sea demisionado y que tuvo que venir la intervención directa de Lula, porque el gobierno Lula no tenía fuerza para demisionar un agente del Estado que, que digamos, que investigaba los enemigos de Bolsonaro. O sea, claro. es un escándalo total. Claro. Plinio, ¿y, ¿y se puede saber si lo que más le interesaba en esa red de inteligencia, de espionaje para Bolsonaro era en torno a las causas judiciales contra él y su familia, o bueno dijiste lo de la lo de espionaje a sus aliados también, pero algo que era lo principal que le preocupaba él tenía en realidad tres líneas de investigación uno era las autoridades del estado, mm. por ejemplo los ministros del supremo entonces él pidió que esta uh, abin paralela que llamamos Eh, investigara a Alexandre de Moraes para ver si tenía conexiones qué tipo de conexiones si tenía conexiones con el narcotráfico porque los bolsonaristas decían que él era abogado del PCC mm. y pero después ellos creen las mentiras, entonces quieren que se investiguen las mentiras, pero no encontraron nada, mm. investigaban senadores, no políticos de oposición pero tam y también investigaban sus propios aliados para también hacer chantaje y también el, el acompañamiento de los problemas de la familia Bolsonaro, uh -huh. del presidente y de los hijos. Claro. Entonces, a ver quién eran los fiscales, quién era el juez, no quién era el delegado para chantajear y no impedir que estas investigaciones prosiguieran. Uh -huh. Pueden caer algún otro jerarca se supone por este por este caso, además de este de de la agencia de inteligencia. Mira, yo creo que el presidente no cayó el segundo, mm -hmm. pero desde mi punto de vista el primero también queda muy mal porque no cómo nombró el segundo siendo que ya existían resistencias al segundo porque era muy cercano de los bolsonaros. Claro. Entonces yo no sé lo que va a pasar ahí, pero yo creo que este es un escándalo que sigue y que tiene un desdoblamiento político, claro porque anteayer la Policía Federal hizo una busca y aprehensión en la casa del hijo del presidente. Es una casa en la playa donde estaba incluso todos los hermanos y el propio Jair Bolsonaro. Mm. Bueno, entonces de aquí va a salir mucha cosa. ¿no? Mm. Incluso porque este Ramagen, que era el antiguo presidente de la BIM, mm. eh, en su casa fueron encontrados celulares y computadoras de la BIM, mm -hmm. O sea, entonces también involucra no solo la continuidad de la red, pero también furto, ¿no? O sea, claro. robo de, de claro. equipamiento, de, equipamientos de, de, del Estado. Claro. Entonces yo creo que esto sí va, va a proseguir. ¿En qué contexto está esto, no? Para para que los uruguayos entiendan cuál es la, la relevancia, por qué esto viene, ¿no? Porque esto sí. ya se sabía hace mucho, pero las noticias en Brasil a veces tardan para quedar pública. y siempre esto hay una connotación política aquí es lo que es, lo que hay por detrás es el esfuerzo del establishment del orden institucional de aislar bolsonaro uh -huh. todo todo el movimiento del gobierno lula ahora es el, el movimiento de buscar estabilizar el sistema y para estabilizar el sistema hay que sacar bolsonaro del juego y el bolsonarismo del juego ¿no? porque ahí sí el bolsonarismo digamos clientelístico institucional corrupto pero dentro del sistema este es palatable lo que no puede es la, el esfuerzo de hacer una solución para la crisis institucional por fuera del orden ¿no? esto es lo que esta gente busca eh, combatir yo creo que es dentro de esta perspectiva que viene ahora, esta operación sale a público y bueno hay todo este escándalo uh -huh. ¿Esto podría ser un agregado de otra responsabilidad penal de Bolsonaro de repente a las que ya tiene? Ah, seguro que sí, no yo yo no sé si, si esto llega a Bolsonaro porque uh -huh. Bolsonaro es muy digamos, zorro uh -huh. entonces él se esconde, pero seguro que llega al hijo claro. y, y si llega al hijo desestabiliza a Bolsonaro Porque Bolsonaro es un mafioso, ¿no? como si fuera una mafia claro. italiana. ¿no? Y él cuida, en primer lugar, de él, en segundo, de los hijos, después de, de sus, digamos, seguidores, bueno, y no del país, el país uh -huh. no llega nunca. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que, claro, que si llega Carlos Bolsonaro, le va a pegar fuerte al presidente, sin duda alguna. Uh -huh. Pasando a otros temas, eh, Plinio. Eh, nos acercabas información, un titular, de lo que dio a conocer el Instituto de Estadísticas, que en Brasil, le digo para los oyentes, yo no sabía, en Brasil se llama Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Acá se llama de sí. Estadística y censos, Allá se llama de Geografía y Estadística, muy interesante. Y ese instituto está dando un dato, que queremos ver cómo se explica, Eh, de que se ha recuperado el mercado de trabajo. hablando de un desempleo sí. de 7 y pico por ciento. Sí. Esto es nada más para que sepamos cómo anda ¿no? la, el mercado del trabajo, que siempre una información importante. Lo que estamos asistiendo es, después de la crisis del, de la COVID, una lenta, muy lenta recuperación del mercado. Bueno, y este ahora, en, con el dato de noviembre del 23... La tasa de desempleo cae para 7, como dijiste, ciento sí, no. que es la menor desde del 2014. Sí. Entonces, la situación del desempleo queda un poquito más, digamos, atenuada. Son 100 millones de ocupados, pero el dato importante es la calidad de estos ocupados. Y lo que se nota es cada vez más, menos gente con... Nos, nosotros llamamos con carteras sin nada, ¿no? con registro laboral claro. y más gente con eh, un trabajo informal. Entonces de estos 100 millones de ocupados, 40%, 39 millones son informales. O sea, son gente que trabaja para las empresas sin registro laboral y gente que trabaja de manera autónoma cada vez más. ¿no? gente que Esto se inventa gente... su trabajo exacto como la gente del Uber ¿no? los, los aplicativos todos, estos son los que aumentan dentro de los que tienen uh, registro laboral lo que se nota es cada vez más una gra la gran mayoría de trabajadores de, baja, uh, de bajo ingreso con mm. salario bajo de hasta dos salarios mínimos brasileños Entonces esta es la situación, se recupera cuantitativamente, cuan pero la calidad del mercado de las ocupaciones es cada vez peor. Bueno, Plenio, vamos al otro punto que nos planteas para hoy, el gobierno de Lula reconociendo impotencia para combatir los ataques contra los territorios indígenas. Sí, esto es interesante, no, esto es No es una información nueva de algunas semanas, pero yo creo que es un registro importante en nuestra conversa sí, claro. con Uruguay. no que es, Ustedes se recuerdan, cuando llega Lula, hubo mucha propaganda de la eh, situación del pueblo ya uh -huh. no mami. La gente famélica muriendo de hambre y acciones espectaculares de combate, de resgate de los indígenas, tal. Bueno, ahora viene Sonia Guajajara, que es una indígena que venía del PESOL, mm. y, y ella dice, reconoce una cosa que ya es sabida, o sea, que la crisis continúa, que el gobierno hizo algunas acciones emergenciales y bueno, y, y espectaculares de propaganda, pero después no, no pasó más nada. Entonces ella reclama la necesidad de acciones permanentes de acompañamiento de fiscalización Bueno, y parece que el gobierno se movimenta de manera muy lenta para hacer una especie de casa del gobierno federal en Roraima, mm. que es el lugar donde están los llanomanes, ¿no? ahí en la frontera con Venezuela. Pero hay algunos datos que muestran la situación dramática, ¿no? que es interesante tener el registro para que sepamos siempre diferenciar entre la propaganda y lo que de hecho se hace. ¿no? En 2023... Eh, el Estado brasileño registra la muerte, el óbito de 308 ya no mamis hasta noviembre. Bueno, en el año de Bolsonaro eran 343, o sea, es casi la misma cosa. ¿no? Enfermedades, ¿no? el gobierno registra 27 mil enfermos por malaria en el 2023 En el, en el último año de Bolsonaro eran 15.000. O sea, aumentó, casi sí. dobló. El número de, de indígenas con síndrome respiratoria, este año, el año 23, sí. 5.600. El último año de Bolsonaro, 22, 2.500. O sea, ¿qué es lo que esto muestra? No, Una cosa que nosotros ya conversamos aquí. que el Estado brasileño es impotente para resolver el problema, garantizar la autonomía del territorio indígena. ¿Y esto por qué? Porque el modelo económico empuja el capital para la Amazonía, para el Pantanal, para el Cerrado, y por lo tanto el capital va atropellando lo que tiene en el camino. Mientras no se cambia esto, se puede hacer propaganda, se pueden mitigar un poco los problemas, pero no se resuelven los problemas y esto queda bien claro en este tema, que era un tema muy importante, no, en, el, en la entrada del gobierno Lula, y un año pasado lo que se ve es que la situación es muy parecida en lo esencial. Eso habla de que también de que no se disponen, por ejemplo, los mínimos recursos necesarios para enfrentar esas realidades, por ejemplo, en materia de salud que mencionabas? Yo creo que son dos problemas, ¿no? Mm. no, no hay, son, eh, Primero, no hay recursos ni voluntad política para actuar sobre los efectos de la, de la crisis, ¿no? Para, digamos, mitigar los problemas. Pero hay el otro problema, que no se atacan las causas, ¿no? O sea, no se ofrece a la gente de Joraima, la posibilidad de un empleo alternativo. Nosotros, yo me recuerdo que ya conversamos esta crisis mm -hmm. un año atrás aquí en Radio Centenario. Los garimpeiros, que son los mineradores, es gente miserable, ¿no? que son contratados por empresas muy poderosas para trabajar en un, en un trabajo muy in, insalubre y peligroso en el, en el medio de la selva. para extraer de manera ilegal uh -huh. minerales. Bueno, le, el gobierno no hace nada ni para ofrecer a esta gente una alternativa, ni para combatir los grandes empresarios. No hay ningún preso, pero todos saben quiénes son los dueños de aviones, porque es una operación de, que exige mucho capital. Uh -huh. No, Pero esto todo el Estado brasileño no, no, no lo hace porque es impotente. Entonces son las dos cosas. no ataca las causas y no tiene fuerza para mitigar las consecuencias. Bien, Plinio, ya hemos cumplido con los puntos. Queríamos aprovechar para, para preguntarte, En esto, ¿te imaginas que la radio está intentando hacer un seguimiento diario importante de todo lo de Palestina y las repercusiones internacionales, no, con los crímenes que el sionismo está cometiendo? Ahí. ¿Qué pasa en Brasil? Eh, creo que algo hemos hablado hace un tiempo, ¿Pero hay acciones de solidaridad? ¿Cómo está actuando la, la comunidad israelí o sionista? Que no es lo mismo, ¿no? Eh, en Brasil, si sí está intentando pesar a nivel de, de gobierno, en fin. Y lo otro, esto de, de expresiones de solidaridad, ¿hay de una dimensión importante? ¿O son eh, puntos o focos expresiones aisladas? Mira... Hay una acción clara del Estado de Israel uh -huh. para influenciar la gran media. Entonces, si abres la tele, la tele brasileña no será igual a la americana porque será un poquito más eh, moderada, pero siempre el noticiario muy favorable a Israel, ¿no? Uh -huh. en esto, el gobierno brasileño se ha comportado de manera razonablemente bien, ¿no? Uh -huh. Y acompaña a África del Sur y se mete contra el genocidio. Bueno, los movimientos populares son todavía muy, muy débiles en la reacción. Mm. Claro que hay, pero no, no hay capacidad de masificar, de, de hacer esto un tema nacional. Esto todavía camina muy lentamente, no, mm. no, no, no avanza. Y el lobby, digamos... De, de los sionistas, es un lobby muy muy fuerte que hace ataques, digamos personales a la gente que se pone más críticas, pero sin gran resultado también porque la realidad es que la opinión pública brasileña, de una manera general, se posiciona favorable, simpática y solidaria con los palestinos uh -huh. por, porque yo creo que lo que estamos asistiendo es realmente eh, increíble, ¿no? Es como si los ataques de los nazistas a los judíos en el gueto de Varsovia fueran televisionados ¿no? y que todo el mundo lo asistiera. Esto es lo que estamos hace, viendo no todos los días. Entonces sí. yo creo que la, la, la guerra de opinión pública Israel la está perdiendo aunque movilice todos sus recursos financieros y políticos para buscar, digamos, eh, justificar lo que están haciendo. Uh -huh. Así es, bueno, acá pasa algo algo parecido, marcando la diferencia con las posturas del gobierno que está más claramente, abiertamente alineado con, con Israel, por supuesto. Pero hay una cosa que comentábamos nosotros, yo no sé si estás de acuerdo, Plinio, que en América Latina no se ven las grandes movilizaciones sí. de apoyo al pueblo palestino como se ven en Europa. En Europa hay manifestaciones que nunca se vieron en la historia, Dinamarca, Francia, España, Inglaterra, se puede seguir nombrando, pero en América Latina no se ha visto eso, ¿no? Mm. Eh, ¿Tendrá que ver con el territorio donde se desarrollan los hechos, la cercanía? ¿Con qué tendrá que ver? Tienes razón, porque mismo si nosotros miramos Estados Unidos, y eso manifestaciones muy, Exacto. muy fuertes Exacto. contra el genocidio. Eh, y, y realmente hay que explicar por qué, porque qué es lo que se ve ahí, es una situación de apartheid, ¿no? claramente, sí. Sí. es una segregación social, qué es exactamente la situación de América Latina, eh, o sea, la identidad del pueblo con los palestinos de, debería ser idéntica, pero yo creo que hay un control de información muy grande es un tema que pasa como un problema lejano que no no tiene nada no tendría nada a ver con nuestra realidad y yo creo que la comunidad eh, árabe y palestina es más menos organizada a lo mejor hablo por brasil no uh -huh. no puedo generalizar eh, son fuertes son combatientes pero no tienen fuerza para masificar esto pero yo creo que es un poco por esto no además Los árabes están ya con la inmigración muy, muy presentes en toda la periferia de París, no, en toda la periferia alemana eh, de Inglaterra, y esto yo creo que en Brasil no pasa. A lo mejor es por esto. De cualquier manera, es un tema muy importante, un tema en realidad internacional y que muestra un poco, la, es un laboratorio... De, de cómo se pretende eh, dominar la gente en el tiempo presente, ¿no? en, en lo que viene, ¿no? O sea, es un vale todo. No hay más ética, no hay más leyes, hay la pura ley de la guerra. Es verdad. Pero, como consuelo nada más, es que, la verdad, es que lo jamás está ganando la guerra. Porque mueren, los israelitas son muy buenos para matar gente, pero no están... consiguiendo el jamás yo creo que al contrario lo están fortaleciendo para décadas muy bien Plinio, eh, coincidimos eh, estamos llegando al mediodía ya eh, con el agradecimiento de siempre por tu tiempo para Radio Centenario el abrazo para los compañeros de Contrapoder.net y seguimos en contacto seguimos en contacto, fuerte abrazo a ti que te vas en vacaciones Ángeles, nosotros mantendremos la radio de pie sin problema. Exactamente, exactamente. Y un fuerte, y un fuerte mejorar. abrazo a, a Mariana, que creo que es la operadora. ¿no? Mariana, ahora, ahora está. Ahora se, Lima. se hizo el cambio del mediodía hasta Vicente Lima. Vicente Lima y Mariana, sin los cuales nosotros no aparecemos para nadie. Exactamente. Fuerte. Exactamente. Abrazo. Y ojo los temas de fútbol, si no estoy, Plinio, quedas bajo vigilancia. Viste, como nosotros no decimos nada, ¿no? Cuando hay gente en desgracia. Tenemos, tenemos un acuerdo tácito aquí con Ángeles para no dividir, no hablamos de fútbol. Ahí está, mirá que después escucho las grabaciones. Un abrazo. <risa> un abrazo. Chao, claro. chao. chao.